Bismillahi rrahmani rrahim Sal sal sa'il bi'adhabin waqi' Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alguien de quienes niegan la fe pite desafiante que se abate un castigo que está a punto de suceder. Lil kafirin laysa lahu dafi' Sobre quienes rechazan la verdad. Y que nadie podrá impedir Minallahi dil ma'arij procedente de Allah. El Señor de las vías de ascensión a los cielos. Ta'arujul malaiikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqadaruhu khamsina alfa sanah. A él ascienden el ángel Gabriel y el resto de los ángeles en un día, cuya duración equivale a cincuenta mil años terrenales. Fasbir sabran jamila. Se paciente. O oh Muhammad. Ellos ven el castigo muy lejano, como si nunca fuera a suceder. Pero nosotros lo vemos cercano. ¿Y aun teكونu as-samaa'u kal-muhl? Ocurrirá el día en que el cielo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 a su pareja y a su hermano. wafasilatihi allati tuwi a la tribu que lo amparaba. waman fil ard jamian thumma yunjii y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse. Kallā innahā laḍā. De ningún modo. El fuego abrasador será su castigo. Nazzaʿatan liš-šawāʾ. Le arrancará la piel de la cabeza y de todo el cuerpo. Tadʿūman adbara wa tawallā. El fuego llamará a quienes le dieron la espalda a la fe y se alejaron de la verdad. Wajama fa awaa Aquienes acumulaban riquezas y las atesoraban sin dar nada en caridad ni contribuir a la causa de Allah. Innal insana khuliqa halu'a Ciertamente el hombre fue creado impaciente e inestable. Ida massehu sharru jazua Si se ve afectado por algún mal, se desespera. Wa ida massehu al-khairu manua Y cuando es agraciado con la fortuna, se vuelve mezquino. Illal musallin Salvo quienes realizan el salat Alladhīna hum 'alā ṣalātihim dā'imūn. Con constancia. Wa-lladhīna fī amwālihim ḥaqqun ma'lūm. Idan de sus bienes una parte en caridad. للسائل والمحروم ا los mendigos y a los indigentes والذين يصدقون بيوم الدين i quienes creen en el día del juicio final والذين هم من عذاب ربهم مشفقون y temen el castigo de su Señor. En azab rabbihim ghayru mamnun. Realmente, nadie puede sentirse a salvo del castigo de su Señor. Wal ladhinahum lifurujihim hafidhun. Y quienes preservan su castidad illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Salvo con sus esposas o con las esclavas que posean pues no serán recriminados por ello Famanibtagaw wa ra'a zalika fa ulai kahumul aadun I quienes busquen algo más allá de lo que les ha sido permitido serán unos transgresores Walladinhum li amanatihim wa ahdihim ra'un Y también son una excepción quienes devuelven lo que les ha sido confiado y cumplen sus compromisos. Walladhin bi shahadatihim qaimun. Quienes mantienen sus testimonios con firmeza. Walladhin ala salatihim yuhafidhun. Y quienes realizan el salat respetando su horario sus condiciones y todos sus elementos. Ulā'ika fī jannātin mukramūn. Eso serán honrados en los jardines del paraíso. Famal ladhīna kafarū qibla ka muṭiʿīn. Pero ¿qué les sucede a esos que rechazan la verdad?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 A yatma'u kullu mrin minhum an yadkhala jannatan na'im Akaso piensan todos ellos que entrarán en el jardín de las delicias Kallaa inna khalaqnaahum mimma ya'lamoon De ningun modo realmente los creamos a partir de lo que ya saben. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ Juro por el Señor de los amaneceres y de las puestas del sol que tengo poder. عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا minhum wama nahnu bmasbuqin para sustituirlos por otros mejores que ellos y nada me impide hacerlo fadharhum yakhudhu wayalabu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun deja pues o oh muhammad que quienes rechazan la verdad sigan en su frivolidad y diversión hasta que les llegue el día prometido. Yawma yakhrujūna min al-ajdāthi sirā'an ka'annahum ilā nusbin yufidhūn Ese día saldrán presurosos de sus tumbas como si corrieran hacia una meta. Khāshi'atan abṣāruhum tarhaquhum dhillah Zalika al-yawm alladhi kanu yu'adun Tendrán la mirada abatida y estarán cubiertos por la humillación. Ese es el día que les había sido prometido.